Llegó, se hizo análisis médicos en la clínica del doctor Rossi, la revisión médica en Boca Junior, fue jugó un amistoso en ferro, Boca ganó y metió 17. Se lo ve muy bien, está muy bien físicamente y hay una buena expectativa puesta en este jugador. Se lesionó, lamentablemente, no estuvo rapidita ahí para encontrar el contacto y le damos la bienvenida al Pitu Juan Manuel Rivero en uno contra uno Radio. Hola, Pitu, ¿cómo te va? Hola, Mati, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás vos? Bien, bueno, medio... Medio bajón. Sí, pero pero bueno bueno mejor que que suceda ahora y, y ya después estar estar a pleno para para salir. así que ahora será cuestión de, de recuperarme y, y bueno y meterle para adelante y qué pasó en qué en qué momento del partido fue cómo sentiste el el, el momento de la lesión fue en el partido en en tu ciudad encima algo muy particular porque Galvez hace un montón de tiempo que no vivía un partido con equipo de liga nacional y jugaron un amistoso y tuviste la mala suerte de, de, de lesionarte en tu casa sí sí la verdad que la verdad que sí eh, eh, como bueno como primer punto ha sido un, una experiencia muy muy linda porque bueno que Galvez haya vuelto a vivir eso la verdad que, que quedaron todos muy contentos así que así que bueno en ese en ese aspecto eh, feliz y bueno después lo mío fue en el tercer cuarto o sea jugué casi todo el primer tiempo y En el tercer cuarto ni bien arrancó eh, haciendo un balance defensivo, bueno, ahí hice, hice un movimiento y, y sentí un, un tirón, así que bueno, decidí, decidí salir por, porque bueno, ya me, me dolía bastante, así que bueno, después hicimos los estudios pertinentes y bueno, ahí salió que tenía un desgarro de 2,5 eh, y ya nos pusimos eh, y nos enfocamos en, eh, bueno, en trabajar en la recuperación para, para bueno, volver, volver mejor, ¿no? ¿te ha tocado algún tipo de, de lesión similar eh, a lo largo de tu carrera como, como, como esta que, que sufriste en el amistoso en Galvez el fin de semana? No, mira, gracias a Dios Te pregunto que... por el tema de la recuperación para ver cómo reacciona tu cuerpo en función de este tipo de lesiones Mira, eh, eh, eh, gracias a Dios en lo, en lo que es en mi carrera he tenido muy poquita eh, y siempre, siempre el cuerpo ha, ha respondido de la mejor manera eh, de hecho eh, El año pasado había tenido una un, también un pequeño garrito, más chico que este, pero estuve antes de lo previsto, así que no, no, la verdad que en eso el cuerpo me responde siempre de buena manera y bueno, esperemos que este no sea la excepción a mí y, y me pueda curar sobre todo bien, no, para para que no, no quede nada eh, a futuro. ¿Y cuánto tiempo estiman de recuperación, Pitu? Y serán entre 21 a 25 días más o menos, así que... Los primeros dos o tres partidos de la liga, seguramente no lo vaya a perder. Qué mala gamba. Justo además, en, en medio de una temporada en donde Atenas está se ha reforzado, está armando un equipo que genera muchas expectativas también. Eh, qué, qué mala suerte. Y repito el contexto: en, en tu ciudad, en la vuelta a Galvez de dos equipos de Liga Nacional. Sí, sí, la verdad que sí. Eh, es, es un poco mala suerte, pero. Pero bueno, yo en ese sentido siempre miro para adelante y, y bueno, y como te decía al principio, mejor que pase ahora y, y, y no después. Yo ahora pienso en recuperarme bien, en, en, en, en arrancar después los dos o tres primeros partidos que me pierda, arrancar con toda la liga y, y bueno, y como vimos vos decís, poder ayudar a Atenas que, que se ha reforzado, que, que tenemos un muy buen plantel de, de, de, bueno, de tener un buen arranque, ¿no? Como la temporada pasada, así podemos empezar a pelear ahí arriba de la entrada, ¿no? Sí, tal vez el envión del final es, es lo que todo hincha de Atenas va a desear en el arranque de esta temporada, ¿no? que terminen jugando en el nivel que lo que, que terminaron la pasada. Y, y, y, y, las expectativas también están puestas en que la mayoría del equipo ha permanecido. Eh, son muy pocos los retoques, salvo las fichas extranjeras y la llegada y la llevada de Diego Gerbaudo, eh, y, y del chico eh, Mauricio Corso lo, lo, los retoques son, son pequeños en el plantel de Atenas. Sí, sí, es que, es que eso lo, es lo que querían tanto los dirigentes como el entrenador, tratar de mantener una base, eh, que, que, que terminó muy bien jugando la, la temporada, y, bueno, y retocar por ahí los puestos que, que ellos pensaban que... que hacían falta, así que, no, en ese sentido eh, el equipo está muy bien, porque porque nos conocemos, porque eh, ya cada uno sabemos eh, lo que puede hacer para el equipo y, y bueno, y el resto de los chicos que se incorporaron eh, tanto Cervado como Corso, bueno, ellos eh, eh, eh, también va a ser fácil su, su adaptación eh, así que no, creo que en ese sentido eh, la verdad que, que los dirigentes eh han hecho un buen esfuerzo para para mantener la base y que bueno eso es lo que después a la larga sirve para para componer los equipos me parece a mí bueno Pitu, te mandamos un cariño grande nos veremos seguramente en alguna cancha en en algún partido en algún partido de Atenas a recuperarse si sí hay un bajón anímico a, a utilizarlo también para que para que motorice buenas sensaciones y recuperarse rápido de la mejor manera Eh, para, para arrancar la temporada si bien no lo harás con el equipo seguramente un par de partidos después ya vas a, a estar listo como para poder arrancar seguro, seguro Mati, muchas gracias iba a ser y bueno, te mando un abrazo grande a vos a toda tu audiencia y, y tenga un excelente programa un cariño hasta luego el pito Juan Manuel Rivero charlando de la lesión que sufrió hace muy poquito tiempo estaban jugando un partido amistoso en Galvez en su ciudad Eh, Atenas y Sionista de Paraná lo terminó ganando Sionista. Eh, Atenas tenía la ausencia.